Hola, buenos días, Cristian. Sí, efectivamente, el vehículo que habría participado en horas de la madrugada en el robo del, de los dispensadores de l c a j e r o ahí de Trafun. Habría sido encontrado al interior ahí de un fondo de un señor Frolich. Obviamente, eh, ant, eh, la llamada de este señor se constituyó personal en el lugar y en este momento se tiene aislado el sitio de suceso, esperando, conforme a instrucción de fiscalía,、eh, la llegada de investigaciones para poder periciar el vehículo. No tenemos en estos momentos claramente lo que estaría o no al interior del vehículo porque el procedimiento fue aislar el sitio de suceso solamente. ...desde maturidad,、eh, la Desde que ocurrió el hecho, Inmediatamente nosotros aplicamos un plan candado, incluso y con lo que d i c e relación con la Utenencia Carreteras Valdivia, Río Bueno, sector de Valdivia y por el otro lado por Puerto m o n t conjuntamente con todos los destacamentos digamos, que rodean el perímetro de este procedimiento. Se hace así, se hace un trabajo en conjunto, se han hecho reuniones en conjunto con estas ambas prefecturas. Y bueno, esperemos luego tener resultados de este procedimiento. Ojalá Dios quiera que, que nos vaya bien y, y ojalá también comunicarle a la comunidad que cualquier información que tengan en forma responsable la puedan entregar, porque a la medida que nosotros tengamos información vamos a poder indagar más, más cosas y poder tener mejores resultados.